Sí, eh, complicado. En el primer tiempo ellos eh, jugaron bien, nosotros permitimos muchísimos puntos, estuvimos muy mal en defensa y uh, por suerte pudimos salir al segundo tiempo y, y revertir la historia desde atrás. No, eh, Defendimos muy bien el segundo tiempo, no sé cuántos puntos hicieron, pero eh, los dejamos en, en pocos puntos y de ahí vino eh, lo que salió adelante después, no, porque somos un equipo que... Cuando defiende duro y somos muy, muy intensos, puede correr la cancha, tiene muchísimas opciones, pero bueno, tenemos que mantener siempre esa línea de juego. Por momentos fue muy importante tu tiro de tres puntos. Sí, un momento en el tercer cuarto, en el último cuarto, que la pelota entró y bueno, es, es, sirve obviamente para el equipo, también me sirve para mí en este momento que estoy volviendo una lesión y que. Por ahí al, al principio cuando me lesioné, me lesioné pensé que eran iban a ser poco tiempo y terminaron siendo 20 días. Este, entonces, obviamente que estoy falto de ritmo y, y tengo que lo más rápido posible ponerme eh, bien porque el equipo está adismado y necesita eh, que todos los jugadores aportemos nuestro granito de arena. ¿Cómo te sentiste en el partido desde, la, desde el punto físico? No, la verdad que me sentí bien. Eh, llegué un poco agotado al, al, al final, me sentía ya un poco cansado, pero bueno, es producto de que vengo una, de unos 20 días sin jugar y, y la verdad que la otra vez en el partido en Mar del Plata me había sentido eh, mal... Físicamente, pero eh, que como que quería hacer cosas que no, no estaba preparado todavía y obviamente eh, me van a seguir pasando. Pero bueno, eh, físicamente hoy me sentí muchísimo mejor y, y eso es importante para mí después de 20 días. Desde la expectativa, de acá al viernes, ¿crees que ya estar al 100%? no, no creo, no, no. cuando estás así necesitas un tiempito más eh, lo que tengo que hacer es tratar de día a día ir a, trabajando para que sea lo más rápido posible si, si puedo estar eh, para la semana que viene o para la otra, ya sentirme bien bien eso sería importante muchas gracias